Y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 461 de esta. de este programa musicalmente incorrecto. lleno de subversiones sonoras. Eh, bueno, y aquí hay chicos que saludan, ¿no? Bueno, niñas y niños y pensionas eh, Buenos días. Eh, Vos quién sos? Eh, a ver, el nene ese, ¿quién es? Hola Edu Nashman Hola, ¿pero vos quién sos? Me están. yo Nashman, soy eh, Bueno, ahí eh, es Río ¿Y, ¿Y la que me presentó recién quién es? Yo soy Lara Bien, perfecto ¿Y este programa de qué se trata, Lara? Eh, no se responde... No No, no, no eh, Lara eh, ¿Dice un programa lleno de subversiones sonoras? un programa musicalmente incorrecto, ¿no? Bueno, y aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja.gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja y estamos emitiendo desde Mar del Plata en el Frescor de Mar del Plata. Desde Radio de la Azotea hacemos este programa junto a Con Facundo en la operación técnica. Eh... En la locución está Liliana Daunes, Quique Pesoa y Lara, ¿no? Eh, bueno, y a mí me presentó Lara también, ¿no? Yo soy Eduardo Nachman y así comenzamos en, lo, en la otra oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, y hay, hay gente... Mmm, que solidaria y hay gente que se se solidariza y se eh, asombra de algunas historias latinoamericanas por ejemplo de los, de los mineros de Bolivia eh, bueno tenemos un compañero Alejandro que sabe mucho de ese tema ¿no? y eh, y hay un y hay un tipo que junto con Gustavo Santaolalla ...le canta a los mineros de Bolivia, pero vamos a dejar que este tipo se presente él. Bueno, vamos a cantar una canción que se llama eh, A los mineros de Bolivia. Eh, es una letra que, que hizo el Che, que escribió el Che cuando era joven, en uno de sus viajes... Eh, supongo que cuando pasó por Bolivia y se sintió conmovido por la vida de los mineros bolivianos y bueno, estuvimos buscando la, la posibilidad de ponerle una música y Luis Gurevich eh, le dio una, unos tonos ahí que son muy buenos realmente este, la canción está en el disco Desembarco y está grabado con la Sinfónica de Praga a los mineros de Bolivia, letra del Che Guevara Literal Che Guevara, León Gieco, junto a Gustavo Santaolalla por la otra oreja. Es el trueno y se desboca con inimitable fragor, cien y mil truenos. Esta es profunda su canción son los mineros que llegan son los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 Y hablando de Bolivia, en este momento se encuentra en huelga de hambre en Cochabamba el dirigente minero Asencio Cruz y el petrolero Ramiro Maldonado, ambos jubilados, exigiendo un aumento de sus miserables jubilaciones. Eh, bueno, gracias Alejandro por la data, siempre atento. eh. eh bueno, eh, y, y ahora pasamos a a esta página um, argenta, que es una manera de decir, ¿no? Pero se cumple un aniversario más del atentado a la AMIA, ¿no? Un crimen de lesa humanidad devaluado. Los archivos secretos siguen cerrados. No hay investigación, ni verdad, ni justicia. Si para investigar hay que conocer las pruebas, y si los archivos secretos lo son, la conclusión más elemental es que todavía la investigación no comenzó. En el camino quedaron fallos judiciales y decretos que reconocieron el encubrimiento oficial. ¿Qué encubrieron si no fue el atentado mismo? Resulta evidente que el Estado, sus gobiernos, no quieren asumir la decisión política de investigar porque teme reconocer cuán involucrado estuvo en la comisión del atentado y no solo en su encubrimiento. Sin esta decisión pretende que las huellas evidentes de su participación criminal... ...se diluyan en el tiempo, con el acuerdo del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Para colmo, los fiscales se apuran para sobrecer lo que queda de la conexión local. ¿no? Bueno, la DAIA y la AMIA y la Embajada de Israel le hacen el aguante a esta política... Eh, los archivos siguen siendo secretos de Estado mmm, por estar llenos de estas huellas de la acción de terrorismo de Estado, amparada en, las, en los pliegues de la democracia. Aún sin reconocer la participación del Estado en el atentado, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó abrir los archivos y un acceso a, efectivo a ellos, mientras negocia con el gobierno las condiciones de una eventual condena ...de la Corte Interamericana. La masacre impune de la AMIA... ...y su falta de investigación real... ...siguen siendo la piedra en el zapato... ...para cualquier intención... ...de democracia profunda... ...y o... Oh, ...la calidad institucional. Las viejas... Y, ...y gastadas promesas... ...acerca de recobrar el... ...el rol... Eh, ...del Estado... ...no... Eh, bueno, eh, siguen siendo uh, bueno eh, estas cosas ¿no? de, de la política eh, y de los de los poderes, ¿no? Eh, eh, acerca del, de las promesas ...de recobrar el rol activo del gobierno en el, en el Estado... ¿no? ...en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad... ...parece no alcanzar cuando se trata del atentado cometido en democracia. La lucha de nuestro pueblo contra los crímenes de la dictadura... ...es el motor para esclarecer los crímenes cometidos en democracia... ...en el sistema constitucional, digamos... Renovamos nuestro pedido para abrir los archivos, terminar con el secreto y constituir una comisión investigadora independiente, integrada por personalidades intachables, organizaciones políticas, sociales, académicas y derechos humanos. Es el camino de memoria, verdad y justicia. Y saludamos sobre todo a la gente de Apemia, a Laura Hinsper, ¿no? Que que nos inspira con su lucha. Bueno, y ahora vamos a la música. Bueno, para interpretar la canción No tiene olvido el amor, eh, se ha convocado a 51 artistas unidos, no solo por los lazos de sangre y la pasión por la música, sino también por el compromiso en la transmisión de la memoria. Ellos son Víctor, Laura y Daniela Heredia. No, Víctor Heredia, el autor. Teresa y Luciana Parodi. Alejandro y Daniel Melingo Félix Melingo también, Torre Susana Rinaldi, Alfredo y Ligia Piro León y Joana Gieco Liliana Vital y Juan B. Alvis César y Daylan Lerner eh, Jairo y, y Jaco González Adrián y Ruido Valirari Marcelo Corbata y Juana Corbalán Lito y Jano Vitale Lito él puso gran parte de la música no Julia Senco, Laura González y Elis García Javier y Romeo Calamaro también estuvieron presentes en este tema eh, también Hilda Lizarazu y Mia Folino Gladys La Bomba Tucumana y Tiago Grifo Jaff y Virginia Ferreira ...Peteco y Homero Carabajal... ...Sandra, Vane y Sol Mianovich, ...Leo y Luna Sujatovic, ...Verónica Condomí y M, ...Juan Carlos, Joaquín y Fermín Maglieto... ...Paz Martínez y Mariano Paz... ...y Ricardo y Vicky Soule, ...¿no?... Eh, eh, distintos, ...distintos padres e hijos... ...padres y madres... ...esta iniciativa artística... Eh, que unió a, obviamente, a padres, madres, hijos e hijas de diferentes generaciones, muchos de los cuales cantaron juntos por primera vez en una presentación pública. Es una acción que nos permite sembrar semillas para que la memoria colectiva siga creciendo. También deja un poderoso mensaje, porque el recuerdo y el reclamo de justicia siempre estará, si la transmisión persiste, de generación en generación. Por la memoria, por la verdad y la justicia Escuchamos Este tema No tiene olvido el amor No tiene olvido el amor Cuando construye esperanza Así es como la memoria Fundan estrés a sin paz, pero también el dolor deja escurrir su nostalgia, en ese espejo del tiempo se mira la humanidad, en ese espejo del tiempo se migra la humanidad. Mi mano con fuerza acompaña me a mirar. Que aunque mil veces la rompa, solo existe una verdad. 85 silencios resuenan en mi canción. Estrellas que no se apagan. Muzica La pia sangre al volar nuestros hijos crecerán harán paro de esta historia en este espejo del tiempo se mira la humanidad en ese espejo del tiempo se mira la humanidad Ya me a y aunque en la ropa solo existe una verdad. 85 silencios resuenan en mi canción. ramos sus a, a soñar tendría el amor But Soy Para que nadie se olvide Que Estamos hechos de Historias Que muchos quieren Borrar La justicia es Una flor Que tarda en Crecer a veces Pero el día Que florece Marchita la impunidad, pero el día que florece, marchita la impunidad, toma la mi bueno con fuerza. fuerza, acompáñame a mi a Seis cinco silencio en mi canción D v Otra oreja latinoamericana. Y hace 20 días volvimos de Colombia... ...y ahí estuvimos con gentes luchadoras de varios lugares del mundo. Y nos quedó pendiente eh, una compañera de, de El Salvador... ...que ella misma nos cantó, eh, Mujer Salvadoreña... ...y ahora lo escuchamos, a ver... El Salvador, el grupo Teocinte... ...por la otra oreja, Mujer Salvadoreña... Mujer Salvadoreña, trabajadora y cantesina ...yo le canto a tus manos de ternura y valentía, a tus manos que tanto saben, de tortear y acariciar, a tus manos que trabajan. Lágrimas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 De fe y de esperanza, yo licanto a las mujeres de todo Yala tenango, las mujeres repobladas son semillas del futuro que alcanzaremos juntos con Dios y trabajo duro. Bacădora y cântecina, te a tus manos de ternura y valentía. a tus de que tanto saben de terna și valentia, de terna și valentia, a La otra oreja intergaláctica Y en ese encuentro en Colombia Estuvimos con gente de Liberia De Burkina Faso del Sudán del Sur eh, Y ellos nos presentan eh, Las siguientes músicas Hola eh, ¿De dónde vienes? Vengo de Liberia J'accuse les USA de complot contre l'humanité non respect des résolutions du Conseil de sécurité J'accuse l'Amérique d'ingérence sur des affaires privées Quand ils vont en Somalie, est ouais, le respect de la dignité Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter On devrait juger Truman pour crime contre l'humanité Comment peut-on accepter, dis-moi de telles atrocités Hiroshima, Nagasaki, les séquelles sont toujours là ancrées J'accuse George Bush d'être un véritable boucher Mentir sur les armes chimiques, est ouais, donc la moralité Tribunal pénal international, fiche, laisse-moi rire l Instrument de propagande, Pour une politique du salaire, pour Nixon, pour Clinton, pour Bush, c'est devenu moral. Mais pour Saddam tu ou là, c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes c'est des saints, mais je n'accepte pas d'être formaté. CNN, ABC, c'est malsain. J'accuse les USA de se prendre pour les gendarmes du monde. Arrêtez Nouriega, président d'une république, c'est Je somme l'Amérique de reconsidérer la peine africaine. Regardez votre pays, votre peuple, vos esclaves. Je le dis sans haine, je continue. J'accuse aussi la France de crimes contre l'humanité. de morts à Centrafrique, je ne pourrais pas les oublier. Vous oubliez un peu trop vite tous les tirailleurs sénégalais de force enrôlées, déportés, Aujourd'hui expulsés, ils sont venus. Ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit. Ils sont revenus et ils ont reconstruit. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit. ils sont Promenus, ils ont J'accuse aussi la France d'irresponsabilité devant l'histoire Trop de coups d'état en Afrique sont commandités par eux dans le noir Au Comore, au Daomé, au Congo, au Rwanda, je m'arrête là Mais la France fait trop de dégâts C'est pour ça que j'accuse Giscard d'être un complice de Bokassa Bokassa paye sa dette, Giscard est libre et pourquoi ça Je dis que la France est très ingrate quand elle parle de visa Quand nos pères sont partis mourir pour elle, il n'y avait pas de visa Non, il n'y avait pas de Visa Depuis, plus, j'accuse la France d'être impartial quant à la Libye. L'attentat du Lécier, c'est grave, mais la bande d'Aouzou, on a des alibis. On tape sur les pauvres, on tape sur la Libye, comme les USA ont tué les enfants et la famille de Kadhafi. J'accuse toute l'Afrique responsabilités chroniques. Nos présidents, nos dirigeants, d'être égoïstes et cyniques. Ils veulent du pouvoir, encore du pouvoir, tout le pouvoir. Une fois au pouvoir, promettre des choses sans le pouvoir. Ils ont vendu l'Afrique, ses richesses et même ses plages. Ça signe des pailles, des accords, est-ce qu'ils m'enrage Quand tu vas dans une banque, si elle est bien, c'est qu'elle est étrangère, tu crois indépendant. C'est le colon qui gère, gère même la monnaie dans les coffres de la Banque de France, gère même notre or dans les coffres de la Banque de France, voilà pourquoi on dévalue, voilà pourquoi moi j'ai valu mes chances à zéro, je me libère et j'évolue, je me libère et j'évolue, j'évolue. Les jeunes Africains, donc moi y compris D'être des fous, des naïfs et de n'avoir rien compris Tant qu'on sera là à dormir, rêver de sortir du pays On laissera la place aux coopérants On est au qui J'accuse les présidents africains d'être des fachos, des faillots, à la solde de l'Occident, des collabos, entre ceux qui ne veulent pas l'indépendance, ceux qui refusent l'unité. Je me demande encore tous les jours comment me sortir de ce merdier. J'accuse les pays membres du Conseil de sécurité de semer la disannie dans nos pays sous-développés. pompiers que les ils vendent des armes, ils sèment la mort, ils sèment des génocides. Ensuite, on vient les condamner. J'accuse la Belgique d'avoir tué Lumumba. Non content de nous ruiner comme des chiens où nous abat. Leader indépendant, le colon, il n'en veut pas. Il va envoyer son frère le descendre On a vu Sankara On a vu Sankara Je continuerai bien de les accuser encore pendant des heures Mais c'est pas ça qui changerait quoi que ce soit à leurs erreurs, mon but est d'éveiller les consciences Provoquer des réflexions Histoire que toi et moi, on trouve des solutions Ce texte est donc un recueil pour toute l'humanité Ce texte est donc la plainte d'un prolétaire qui est exploité Ce texte est écrit avec le sang des oppressés Ce texte est gravé sur la pierre tombale non opprimé. C'est consigné, j'arrête ici ma plaidoirie Mais ici même dans la salle, je vois encore la hyène qui rit Je vois encore la hyène qui rit Estás escuchando Desde la Otra Oreja.